Cuentos de hadas españoles El poeta y la princesa Érase una vez un poeta llamado Zoran Que escribía sobre el amor Y a la gente de todas partes del mundo Le gustaban sus poemas Zoran vivía solo con su mascota Un loro llamado Periperi Pero después de años escribiendo poemas Y vendiendo todas sus colecciones Comenzó a desanimarse ¡Ay! ¿Para quién escribo todo esto? Estos poemas son sobre el amor inmortal, los latidos del corazón, el amor a primera vista. ¿Todo esto me parece tan sin sentido? ¿Cómo puedo escribir algo cuando no he podido experimentar todavía el amor? Zoran, amigo mío, piensas demasiado. Necesitas tranquilidad. ¿Tranquilidad? Sí, eso es, justo eso Necesito relajarme <risa> Necesito tranquilidad oh, Gracias, gracias Muchas gracias Peri, eres el mejor Necesito relajarme, relajarme necesito ¿Ah? ¿Pero qué haces? Creo que has perdido la cabeza ¿Pero a dónde vas? ¿A dónde voy yo? No, nosotros nos vamos de aquí ¿Puedo preguntar dónde? ah? Zoran metió a Periperi en el bolsillo de su abrigo y cogiendo su maletín, salió de su casa. Bienvenidos al Titanic, uno de los mejores cruceros del mundo. Les llevaremos a la vasta y espectacular región del Ártico. El Ártico se extiende desde el lejano oriente ruso de Spitsbergen hasta Noruega. Cubierto de hielo durante la mayor parte del año, Es durante estos cortos meses de verano cuando nos ofrece la oportunidad de presenciar sus diversos paisajes, su inusual vida silvestre y las interesantes personas que viven en él. La temblorosa cabeza de Peri Peri se asomó por el bolsillo. ¿Nosotros vamos, nosotros vamos a ir al, al, al, al Ártico? Sí, vaya, pero ¿por qué? Dijiste que necesito tranquilidad, ¿recuerdas? ¿Tú te lo tomas todo al pie de la letra? Sí. Oh, no, esto va a ser... Venga, Peri, vuelve a dormirte otra vez. Durante los siguientes cinco días, el barco navegó y navegó. Y al sexto día, llegó al Ártico. Oye, Zoran, ¿a dónde vas? ¿No vienes con el resto de la tripulación? No, amigo mío Tengo mi propia agenda Pero me reuniré con vosotros el día que regrese el barco Bien, de acuerdo Que tengas muchísima suerte y no te resfríes, ¿vale? <risa> ¿Podemos dejarlo ya y volver a casa de una vez? Cállate, Periperi Zoran caminó hacia la superficie helada del Ártico Con un mapa en la mano Después de caminar durante bastante tiempo, a cierta distancia, vio un iglú de color azul. Thoran miró su mapa y sonrió. Vamos, Periperi, encontremos al amor de mi vida. Thoran entró en el iglú y se encontró con una anciana que estaba sentada junto al fuego. Ella era una bruja llamada Lady Laga. ¿Quién eres tú? ¿Y cómo has encontrado mi iglú? Tía Laga, soy yo, tu sobrino, Zoran. ¿Zoran? Sí, y este es mi loro, Periperi. Vale, es bueno saberlo. Ahora vete, ¿sú? No, no he venido a decirte su nombre solo. Tengo un problema. ¿Cuál? Soy poeta. Escribo sobre el amor, pero yo... Nunca me he enamorado antes Y eso me hace sentir muy mal Bueno, ¿y qué puedo hacer yo? Mi madre solía contarme historias sobre ti Cómo has buscado pareja a cientos de personas Y cómo ayudaste a esa gente a encontrar el amor verdadero Oh, ya no hago esas cosas Por favor, tía, por favor ah, Vale, Pero no es tan fácil. Creo que subestimas a mi humano, señora. Lo siento. Lady Laga le habló a Zoran sobre la princesa de hielo, Mintosa, quien durante los años jóvenes de su vida nunca encontró el amor verdadero. Ningún pretendiente podía conmover su corazón ni conquistarla. Vinieron y se fueron uno tras otro. Finalmente, se desanimó tanto que su fe en el amor verdadero se desvaneció del todo. Su corazón se enfrió tanto que todo su cuerpo se convirtió en un pedazo de hielo. El rey intentó varios métodos para devolverle a la normalidad, pero nada funcionó. Finalmente, siguiendo el consejo del ermitaño sabio, el rey, con el dolor de su corazón, ...hizo que el cuerpo esculpido en hielo de su hija fuera trasladado al Ártico. Bien, vale. Me encanta este cuento de hadas de la edad de hielo que nos acabas de narrar con tanta intensidad. ¿Te estás burlando de mí? Um, uh... <risa> No le hagas caso, tía. Por favor, cuéntanos algo más. A cierta distancia de aquí vive una colonia de pingüinos llamados los Chirins. Siempre están felices y nunca han sabido qué son las lágrimas. Si puedes hacer que alguno de ellos derrame una lágrima de alegría y que ésta caiga sobre una piedra, se habrá completado la mitad de la tarea. ¿Y cuál es la otra mitad, dime? Bueno... Con la piedra en la mano, tendrás que declararte a la escultura de hielo. Si tu propuesta es lo suficientemente fuerte como para llegar al corazón de la princesa penetrando la capa de hielo, entonces habrás encontrado tu verdadero amor. ¡Sé, sí, sí. qué te pasa? Creo que nuestra vecina, Lana Rodríguez, es una idea mejor. Le gustas muchísimo Y creo que no tienes que pasar por todas estas cositas de lágrimas y esculturas de hielo para conquistarla ¿Peri-Peri? ¿Sí? Cállate um, Oye, tía Laga, antes de irme, necesito que me hagas un favor Zoran y Peri-Peri se dispusieron a ir a ver a los Chirins Cuando llegaron allí, se dieron cuenta de que habían sido rodeados por ellos ¿Qué estáis buscando aquí? ¿Mm? Bueno, he traído un regalo para vosotros. ¿Un regalo? Sí, aquí está. Míralo tú mismo. El jefe de los pingüinos cogió el regalo. Y cuando lo abrió, él entonces dijo... Ehm... Sí, venga, continúa con la narración. Pues de allí salió un... ¡Ala Delta! ¡Guau! Wow, ¿Un ala Delta? Sí Pero, ¿para qué sirve esto? Oye, ¿por qué no te lo pones y lo pruebas por ti mismo? El jefe de los pingüinos así lo hizo Ahora corre y déjate llevar Y eso es exactamente lo que hizo Y al momento estaba en el aire, volando como un pájaro Lleno de alegría Las lágrimas brotaron de sus ojos. Periperi inmediatamente cogió una piedra de hielo y fue tras las lágrimas. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, sí! ¡La tengo! La lágrima cayó sobre la piedra de hielo y brilló intensamente. Los pingüinos corrieron tras su jefe, que volaba alegremente. Mientras tanto, Zoran y Periperi fueron a la escultura de hielo. Cuando llegaron al lugar donde se encontraba la escultura... ...quedaron hipnotizados. ¡Hada madre de todos los loros! ¡Esto es maravilloso! Zoran sonrió y se arrodilló. Cerró los ojos y respiró hondo. En este mismo momento, que el tiempo se detenga. En este mismo momento, puedo perder mi voluntad... ...para que se cumpla aquello con lo que he soñado toda mi vida. Para dejarlo todo atrás... Y seguir adelante, hacia tu corazón, tu mente y también a tu alma. Ayúdame, princesa, porque estoy perdiendo el control. Tritura ese cristal y sala por mí. Estoy aquí ahora y siempre lo estaré. ¡Sal, oh, princesa! ¡Sal, por favor! Porque en este mismo momento espero que el tiempo se detenga. Porque en este mismo momento espero haber perdido toda mi voluntad. Una suave brisa pasó junto a Zoran al instante Y en ese mismo momento la capa de hielo se rompió en mil pedazos Y de ella surgió la princesa Mintosa Tenía las mejillas sonrosadas, los ojos llorosos y el pelo enredado en el viento Zoran se inclinó con admiración Periperi se quedó boquiabierto ¡Oh, Dios mío! La princesa Mintosa Caminó hacia Zoran mientras él se levantaba. Los dos se miraron a los ojos. Zoran le enseñó la piedra a la princesa. Ella sonrió y la cogió. Durante los siguientes momentos no dijeron nada, pero se miraron el uno al otro. ¡Muy bien! ¡Misión cumplida! ¿Podemos irnos a casa ahora? ¿Qué, qué pasó después? Bueno... La princesa Mintosa regresó a su palacio y el rey fue muy feliz. Zoran fue nombrado caballero del ejército real. Y pronto los dos se casaron. Se celebró una gran fiesta. Y ese día, volando por la ventana, llegó otro loro que entró al salón del palacio. Al verla, nuestro Peri Peri quedó hipnotizado. Él voló hacia ella. «Hola, ¿qué tal?» ¿Puedo saber cómo te llamas? Mi nombre es Patatas Fritas.